El aire de AM570 en Radio Argentina, eh, también estamos a través de Uno Contra Uno Web, en UQ, Web Radio. Nos vamos a algún lugar de la del mundo, porque él viaja con los equipos, va para un lado, va para el otro. Estuvo en el Mundial de 3x3 o en la disciplina 3x3 con, en China y ahora nos va a contar por dónde anda. Juan Gati. ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Andamos dando vueltas, me había olvidado un par de zapatos del Mundial de Mayores y volví a China a buscarlos. Ah, claro, sí, este... así, una, locura, una locura ¿Cuánto hace que estás afuera de casa? Ocho días y bastante En realidad te, te puedo dar la cuenta exacta Porque mi mujer me la pasó ayer y Me dijo que hacía 72 días que no estaba Y de los 72, 50 había estado en China así que ¿72 días? Claro, 60 días de la concentración De, de la selección mayor Que comenzamos en Lima y, y después ya voy 12 días acá Entre el Mundial de China Y ahora estoy en este momento en Qatar por empezar el día el día 13 los juegos mundiales de playa donde la disciplina 3x3 se, se incluyó y, y bueno nos fu fuimos invitados por por el papel que habíamos hecho en los juegos olímpicos de la juventud y la idea la idea es seguir trabajando con esta camarita de chicos eh, es un torneo que también es U23 y seguimos con el mismo equipo de que estuvo en China así que bueno hicimos China Qatar y ya estamos instalados acá al, a la veda de, lo, de, de, las, de las dunas bueno este ya no te alcanza ni con dejar una foto en tu casa no no ya en cualquier momento dejo un suplente porque ya no es justo no es justo <risa> así que no, pero no. bueno nada está bien es parte es parte de lo que de lo nuestro la verdad que eh, eh, después de lo que pasó en el mundial si me tenía que quedar 60 días más para volver a Argentina Eh, como volvimos, lo haría, pero bueno, ahora, ahora es sí, distinto, el, es otra disciplina. Es el otro... tema no es vos, el es tema es tu familia, es digo. <ríe> vos te quedás, ya sé. <ríe> sí, pero bueno, ya va a ver qué pasa. Ahora habrá que compensar estos dos o tres meses que tenemos hasta, hasta las ventanas del americano. Ya, a unos cuantos, vas a tardar unos cuantos años de tu vida en compensar. <ríe> <ríe> años. <ríe> sí, no va a ser fácil. No va bueno, ser fácil. ¿cómo, ¿cómo fue ese 3x3? Este, perdieron en cuarto de final frente a Ucrania. Este, venían bien este, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó? contanos un poquito Sí, en definitiva lo que, lo que tratamos de hacer cuando tomamos la decisión de venir con, con el equipo U19 tenía más que ver con competir y, y no, obviamente no venir a buscar demasiados resultados sabíamos que el nivel iba a ser muy alto y, a, lo, y a, a medida que empezó a correr el torneo nos fuimos encontrando en una posición donde podíamos competir cada vez mejor eh, ganamos ganamos los tres primeros partidos, o sea, perdimos un partido y pasamos con, con tres ganados a los cuartos de final, eso lo habían podido hacer pocos equipos y, y estábamos eh, re realmente ilusionados con por ahí hacer un mejor papel con Ucrania, Ucrania termina saliendo subcampeón y Rusia campeón, que fueron los dos equipos que nos ganaron a nosotros, así que en definitiva, más allá de, de, la, de la pequeña bronca en el momento por haber quedado fuera de la lucha de las medallas, cuando nos damos cuenta de que es un equipo U19 y que el objetivo en este caso es promover especialistas en el 3x3, promover chicos que el día de mañana nos den la posibilidad de representar a Argentina en algún juego olímpico de mejores, eh, nada, una vez que pasó esa bronca la verdad que nos vamos súper conformes creo que tanto de La Fuente como Ruesga, sobre todo de La Fuente mostraron de que de que son los mejores jugadores 3x3 de la Argentina con 18, 19 años y, y eso es muy importante, por eso decidimos también venir a estos Juegos de Playa con el mismo plantel para que estos chicos se lleven no menos de siete, ocho partidos a nivel internacional, y bueno, después retornen a sus clubes, que la verdad que los clubes se portaron tremendo, tanto Bahía como Quilmes se portaron para que los chicos estuvieran acá, y, y la idea es que sumen experiencia, a ver si podemos o entrar en algún preolímpico para Tokio, o ya pensar directamente en Francia... Eh, 2024 24 y, y pensar en estos chicos clasificando a Argentina, lo que va a ser una disciplina olímpica. ¿no? A ver, es cierto que hay en el mundo una movida muy grande con el 3x3 y ahora con estos tipos de deportes, digamos, dentro de una actividad alternativos o secundarios, como pueden ser los los de playa. Eh, al jugador en sí, ¿no? A, a Juane de la Fuente, eh, jugador de Quilmes esto le sirve, le suma, eh, lo puede confundir, eh, puede ser algo que no le aporte nada para su juego en un futuro. ¿Había cuenta o teniendo en cuenta, mejor dicho, que es un jugador de selección argentina de su categoría también, no? Sí, en, en realidad, mira, nosotros cuando hacemos el análisis de, de estos chicos que todavía están en etapa de formación, Por eso digo. De, de las selecciones formativas, más allá, más allá de haber terminado La categoría 2000 haber terminado ya su trabajo dentro de que la confederación, creemos fervientemente que el 3x3 da herramientas que se pueden transferir al 5 contra 5. Yo eh, planteé en su momento hablado con Santander y con la gente de formativas nuestra de la confederación que que el 3x3 nos daba un muy buen desarrollo el uno contra uno, un muy buen desarrollo el uno contra uno, nos daba una conciencia defensiva todavía mejor que la que podíamos aplicar en el 5 contra 5 teniendo en cuenta que hay mucho espacio y hay más responsabilidades y sobre todo nos da un desarrollo de carácter, de carácter, de toma de decisiones, eh, los jugadores recordemos que en el 3x3 no pueden ser coachados, entonces ellos tienen que tomar sus propias decisiones, todos esos aspectos nosotros los tuvimos en cuenta allá por el año 2017 cuando empezamos con este proceso de 15 jugadores de la categoría 2000 eh, y los fuimos llevando a lo largo de su desarrollo hoy, eh, más allá de lo que se ve a nivel mediático, en el caso de Juan y que Eh, también hay un tema en redes sociales, el, el pibe se convirtió en un jugador de 3x3 eh, muy potable para lo que es la para lo que es FIBA. Eh, a, más allá de todas esas cosas, que son cosas con las que tenemos que convivir con los pibes de hoy, eh, los chicos me parece que, que suman en su juego y lo pueden aplicar directamente en el 5 contra 5. No sé si el día de mañana, no sé si el día de mañana, algunos de estos jugadores, no solamente estos cuatro, sino todos los que están en el proceso, caso Marcos serrano Leandro Volmaro mismo, todos esos chicos alguna vez se van a volcar directamente al 3 contra 3 Si se puede hacer al mismo tiempo, esto es un deporte profesional en Europa Donde se gana muchísimo dinero, entonces hay cosas que los chicos creo que en algún momento eh, Podrían llegar a, a pensarlo, hoy todavía no Por eso fue la idea de venir con pibes más jóvenes, no venir con chicos de 23 años Que estamos seguros de que no van a jugar 3 por 3 En este caso tratar de generar especialistas, como te digo Buscando poder clasificar algún juego olímpico de mayores el día de mañana. Eh, y, y esta actividad de playa, porque a ver, hasta el 3x3, eh, normal, eh, digamos el convencional, sobre el piso eh, duro, este, sí. y, y, y donde la pelota pica de una manera normal... Eh, con menos rebote, con más rebote, con más cuidado menos cuidado que con el parque pero sí. pica normal bueno uno está acostumbrado a verla, uno está acepta a mí me encanta el tres por tres es una actividad que me gusta mucho, es muy dinámico y, y me, me gusta mucho sí. realmente verlo y estoy completamente de acuerdo con el tema de la de las decisiones y del coacheo no este el hecho de que no poder claro. este depender de una señal o, o de algo que le diga al entrenador. Para mí es fantástico porque hoy estamos acostumbrados que el base mientras va subiendo la pelota ah, lo mira el entrenador mira, y le dice mira, cuerno mira. abajo y entonces va cuerno abajo y claro. bueno todo ese tipo de cuestiones eso no está fuera fuera de discusión digo pero en, en en playa cómo cómo no no en realidad en realidad Fabi en realidad eh, el tema es así la, la cancha y la actividad es exactamente igual a la que vimos en China que vimos en los Juegos Olímpicos a la que se hacen los tours en Argentina La única diferencia es que se lo incluye dentro del calendario de los juegos de playa que se hicieron, por ejemplo, se hicieron en Rosario, creo, el año pasado, los panamericanos, eh, se incluye dentro de, de los juegos de playa por una cuestión de, de parte urbana. Va a estar la cancha armada al lado del mar acá en Catar. Ah, sigue movida, siendo, sigue siendo lo mismo, sigue, sigue siendo, siendo lo, lo mismo, sigue siendo exactamente igual, ah, ¿no? exactamente bien, igual. Bien, es exactamente igual con todo con todos los aditivos que tendrá la playa, además de la temperatura, que va a ser todo un desafío porque Tenemos partidos 4 de la tarde con no menos de 40 grados de temperatura. En este momento la gente de Qatar está viendo la forma de refrigerar la cancha al aire libre. Eh, dicen que es posible. Nos ¿Cómo? sorprenderán porque la verdad es que todo todo acá es grande. Así que vamos a ver qué pasa. Está bien. Explícame un poquito más porque vengo de, de yo tengo de viste parientes españoles ¿Eh? directamente y digo cómo van a refrigerar una cancha al aire libre como exactamente cosa que cosas que yo no me explico todavía pero por ejemplo para cruzar de un edificio al otro acá nosotros entre la, los hoteles donde estamos sí. eh, el piso está refrigerado hay una hay una salida hay una salida de aire frío desde el piso y, y te permite cruzar sin problema porque estamos a cinco o seis kilómetros del desierto a ver independientemente así que bueno como te digo esto, esto es toda una experiencia para los chicos está claro además de tenemos dos chicos en torneo federal de independiente de oliva que salieron campeón del Tour de Cup y son chicos que hace un mes atrás estaban jugando el torneo local de Córdoba y hoy están recorriendo el mundo y bueno, todas esas cosas también me parece que suman muchísimo a, a estos pibes. ¿no? Sí, y también me imagino que es una experiencia para vos, no el hecho de conocer este con otra edad, este, por ahí prestás atención a otras cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con el día a día, cómo se maneja la gente y todo ese tipo de cosas. Me, me imagino que también para vos es una experiencia muy grande. Sí, la verdad que sí, ya empezó, ya empezó cuando estuvimos en el Mundial de Mayores, hablábamos con Gabriel Picato la, la necesidad de concientizar dónde estábamos y qué estábamos haciendo y, y disfrutamos Francia, disfrutamos Japón, que fue increíble, disfrutamos toda la estadía en China, más allá de la parte de básquet y del trabajo en el día a día, bu buscamos no, no volvernos a Argentina sin haber experimentado un poco eso y bueno, tomé la misma decisión al venir acá otra vez a China y... Y estar acá en Qatar, ver un poco lo un poco el mundo, porque uno tal vez no lo, no lo, no lo piensa en el momento, pero de alguna u otra manera sería muy difícil que sin el basque uno conociera estos lugares. Así que busco disfrutarlo y, y espero que llevarme, llevarme vivencias, más allá de, de la parte del trabajo, que uno lo hace con responsabilidad y pasión, pero lo importante también es lo otro, ¿no? Estamos hablando con Juan Gatti, el técnico de la selección argentina, asistente técnico del cuerpo. Técnico, valga la redundancia, de Sergio Hernández, que estuvo en el 3x3 en China, perdiendo frente a Ucrania en cuarto de final. Ahora está justamente en Doha, este, bueno, con, con eh, los Juegos este, Olímpicos, o bueno, mostrando un poco. ¿sí? Hay una, eh, a ver, en esto de mostrar, hay, una, hay un plan grande de parte de FIBA de, de poder darle todo el apoyo a esta actividad, la del 3x3, ¿no? Sí, sin duda, FIBA lo promociona a nivel mundial, eh, creo que Argentina no quedó para nada afuera de esta promoción, el año pasado, entre el año pasado y este se hicieron la mayor cantidad de partidos de 3x3 oficiales en Argentina, porque además de los tours que organiza la Confederación, la Liga Nacional, hay muchos tours privados y la verdad que es una actividad eh, entretenida para ver, es una... Entre, una, una una actividad que está buena para, para el público, para la gente, hay mucha parte de show, de, de, de jugadas vistosas, es muy dinámico, dura poco, o sea, hoy en la vorágine de los tiempos del deporte, por ahí, si tenés que llevar a tu mujer a ver algo, llevas a ver 15 minutos de 3x3, en vez de un partido de, de una hora y media, entonces, creo que eso, pues, eso lo entendió FIBA en su momento, ahora lo incluyen en los Juegos Olímpicos, ya al ser una actividad de Juego Olímpico, creo que, absolutamente todas las federaciones lo toman con, con todavía más desafío y responsabilidad que con la intención de, de poder participar. Este año y el año que viene se juegan los preolímpicos para Tokio, pero solamente hay ocho lugares para para participar. Va a ser muy difícil que, que logremos entrar, pero creo que si seguimos con esta esta forma de trabajo y esta planificación que, como te digo, incluye no solamente a la confederación, sino a la Liga Nacional y a los privados, lograríamos tener posibilidades de ir a los preolímpicos para Francia, lo cual sería ya un objetivo en sí mismo, ¿no? sí, claro, y imagino que también para vos, toda esta cantidad de días, es más de setenta fuera, pero con, con, con tantos logros, no con tanta adrenalina, con la medalla de oro en los panamericanos, con la medalla de plata y con todo lo que, lo que eh, eh, eh, significó ganar esa medalla de plata en el mundial Este, de China, después lo que te tocó el 3x3, imagino que también para vos que sos un entrenador joven una experiencia inigualable ¿no? Sí, la verdad que todo lo que vivimos Fabián, fue fue increíble esta convivencia, como decís de, de la selección mayor de estos 60 días entre Panamericano y Mundial eh, Mira, escuchaba el otro día una nota Picato y le robo una frase, creo que dejó además de la experiencia dejó mucho conocimiento o sea, aprendimos eh, uno del otro, aprendimos de los jugadores de nuestros compañeros de cuerpo técnico, logramos una, una capacidad de trabajo entre nosotros cuatro, Silvio Santander, Picato, Maxi Seiburman y yo, para poder llevarle todo el trabajo a, a Sergio, que, que estuvo buenísimo, fueron 60 días de convivencia entre seis personas, y la verdad que no, no, no hubo un solo conflicto, no hubo nada, nada complicado, nada difícil, todo el mundo ayudó al otro, y, y ese crecimiento va más allá de los, de los logros deportivos, y Y es lo que yo me traigo, es lo que me traigo para, para mi futuro como entrenador, para lo que lo que me depare mi carrera el día de mañana. Creo que, que estas experiencias son, son claves. Así que, la lo disfruto mucho y espero eh, fervientemente poder ser parte de, de lo que va a ser el proceso para Tokio. Y, y bueno, nada, uno, uno trabaja para eso también, ¿no? Y te pregunto, los chicos que están en esta categoría, en los sub-19, ¿no? ¿Ves alguno con, con realmente futuro? ¿Ves alguno que tenga, no hablo solamente del 3x3, sino eh, hablo para la selección argentina mayor, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una un grupo de camada que por ahí se puede, puede iniciar en los U19, en esta categoría 2000, volmaro Juan y Marco, Juan de la Fuente, Cafaro, Farabelo, jugadores que pueden tranquilamente ser parte de un proceso para, para más adelante y también jugadores un poco más grandes que, que están empezando a hacer sus sus principales herramientas en la Liga Nacional, ayer veía el caso de Lema, que la rompió toda otra vez, y hay un montón de jugadores que por ahí llegan un poco más tarde a lo que son los procesos pero también también llegan más tarde porque los que están arriba la rompen toda O sea, no va a ser fácil para para Lema tener que competir, y te lo tomo como ejemplo, con un Gavidec, con un Brusino, eh, pero bueno, me parece que tenemos... O con Garino eh, mismo, ¿no? El, el básquet argentino con Garino mismo, exactamente, tenemos... Gozamos de buena salud, algo que me parece realmente increíble eh, con la realidad que estamos viviendo en la Argentina. Gozamos de buena salud, tenemos lo que pasó en el Mundial, no es casualidad, hay una nota ahí que salió en Infobae, creo, hablando de ese tema, del, del no milagro, de lo que pasó, y, y creo que, bueno, que tenemos recambio, que tenemos futuro, que hay jugadores que vienen pidiendo pista, eh, creo que va a ser un gran desafío y un lindo desafío para, para Sergio el tema de la del proceso a Tokio, y van a aparecer jugadores que que quieran un lugar y la verdad que, que eso hace que, que uno como entrenador nosotros aportamos un pequeño grano de arena a todo lo que lo que es el básquet no solamente nosotros en la selección sino lo que se hace en los clubes día a día está claro que nosotros disfrutamos el, el producto que los clubes que los clubes crean entonces me parece que estamos bien que está buenísimo lo que está pasando hay muchos jugadores jóvenes explotando se fueron muchos a Europa en Europa los recursos y la y el día a día por ahí da un poquito es un poco mejor hay un poco más de calidad Entonces nos va a servir pues, que los Volmaro, que los Juan y Marcos, eh, Cafaro, como vuelvan dentro de 6, 7, 8 meses, a competir en un lugar a, a cualquiera de los de la mayor. Son ejemplos, pero me parece que estamos bien. Señor, lo dejamos, tranquilo, lo dejamos. Este, bueno. Hay un torneo de truco internacional <risas> en este, Finlandia. Sí. Este, ¿Qué tiene no, que hacer aparte... de a partir de este momento por por recomendación de mi representante todas las, todo lo que acepte tiene que ser en familia. Así que me parece que la cosa que venga voy a tener que viajar con Sí, Por... sí, mi representante fue muy sí. claro diciéndome que sí, sí. Ahí, con la, la persona con la que mejor hay que estar es con la esposa tu club representante club, no tu, tu mujer fue la que te dijo a partir de ahora <ríe> vení para acá no te hagas el ya. loco sí no te hagas <ríe> el loco. lo bueno es que estuviste bueno, en China lo... este volviste estuviste en, en Lima sí. ahora estás este en Doha <ríe> este y cuando vengas acá después la vas a llevar a A, a, seguramente la, la vas a llevar a la bahía de San Borromón deja claro no, no. Hay, hay que buscar la vuelta hay que buscar la vuelta no, hay, no no sé cómo vamos a hacer pero bueno ahí están los desafíos bueno, muchachos, no ab, queda otra. abrazo abrazo enorme y, y bueno lo, me, lo mejor para lo que viene Bueno, nos estamos viendo y yo lo prometido es estoy en deuda con vos. Ya lo hace sabés. como dos años. No, lo haremos personalmente. Mal, hace dos años, pero bueno, mal no nos fue, mal no nos fue en el proceso, tal vez una cábala. Sí. Te, te mando un abrazo, abrazo a todos. Dale, dale, Juan Gatti, desde Doha, donde Argentina va a jugar otra vez 3 tres. 3 los Juegos Olímpicos sobre arena, desde de verano, pero no, la cancha es la misma. Este, igual que se hizo acá en Rosario el equipo sigue siendo el mismo eh, quedaron eliminados en cuartos de final frente a Ucrania y los únicos dos partidos que perdieron en el Mundial de China fue este, frente a Rusia y frente a Ucrania pausa y ya volvemos para el cierre de este programa de esto que es uno contra uno